¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, contanos eh, cómo se tomó esta decisión y qué implicancia concreta tiene para la producción cárnica argentina. Bueno, mirá, es una buenísima noticia. Eh, es importante que saber que este tipo de negociaciones para la apertura de mercado, eh, esto es histórico, es decir, no veníamos exportando el mercado de, de carne bovina para... Para México estaba cerrado porque, bueno, México tiene, este, además de un estándar alto de demanda de carne, eh, básicamente parecido al de, al de Estados Unidos o al de Canadá, eh, pero a pesar de tener esos dos mercados abiertos, venimos negociando con México hace más de ocho años para la apertura y, y no, lo podíamos, no podíamos avanzar. Eh, este año eh, tuvimos en, en el mes de julio una visita de auditoría como parte de, de la culminación del proceso de, de negociación, de evaluación de riesgo que hace el, el CENACICA, que es el, el equivalente al CENASA de Argentina. Eh, y vinieron auditores también en una eh, visita inédita, vinieron 17 auditores, eh, muchísimo, en general pueden venir, no sé, 4 pero... vinieron un montón jo sea, una delegación de auditores <ríe> sí sí sí sí sí este bueno digamos eh, el, el, vinieron con distintos roles no es decir visitaron eh, todos los frigoríficos y además visitaron toda la parte de, desde las desde la producción en campo toda la certificación que hace senasa la trazabilidad vieron los puestos de frontera con los países vecinos y también este, visitaron el laboratorio de senasa y bueno y todos los sistemas de control que tiene senasa eh, en todo el país eh, y bueno y finalmente después hicieron un culminaron con la evaluación de riesgo con un resultado positivo eh, y y finalmente abrieron se abrió el mercado y se publicaron los 22 frigoríficos que quedaron habilitados. Supongo obviamente que, que, que estuvieron en, en la pampa esta esta auditoría tan nutrida Sí, sí, sí, sí uh -huh. claro, sí, sí, sí. Sí, sí, todos los todos los frigoríficos fueron habilitados, vos, vos en general tenés dos sistemas, o te vienen y te auditan un grupo de frigoríficos y, y después como te auditan el sistema, entonces después no sé si si Están 5 o 7 y después, como el sistema funciona, te reconocen los 20, suponete. Bien. Eh, en, este, en este caso, México visita todos los establecimientos que, que tiene que habilitar. Eh, ¿Esto implica no. la, la exportación en concreto cuándo comenzaría? Y pregunto, ¿hay un, un plazo también eh, en el sentido inverso? Es decir, ¿esto, esto se abre hasta determinado tiempo para medir otras este, consecuencias? No, no, la, o sea, lo que hoy logramos es la apertura sanitaria, es decir, desde el punto de vista sanitario, Argentina nos resta un, un par de detalles, ahora tenemos que eh, acordar el, el certificado sanitario que ya estamos en la última instancia y una vez acordado y puesto en el sistema eh, ya se podría empezar a exportar. Y no tiene un límite hasta que no... En general las aperturas de sanitarias, si no hay un evento sanitario por medio, es decir, si no hay ninguna enfermedad que aparezca de las que se están claro. certificando libre, digamos, o, en, o, con, o controlada, eh, no, no no hay un, un plazo. Este, así que lo, lo que ahora, una vez puesto en operatividad eh, la, la apertura y una vez que, que salga el primer embarque, ya después... este el sector privado tiene que empezar a hacer negocios con, con México para, para exportar. ¿Cuándo se había cerrado este mercado para la Argentina? Mira, en general, eh, yo eh, no recuerdo si... Creo que en, en, en el año 2000 estaba... No sé si se llegó a, abri, a abrir, uh -huh. pero estaba operativo... Eh, Claro. En esa época ten, eh, teníamos, éramos libres de, de Fiorastosa sin vacunación, pero después cuando tuvimos los eventos eh, posteriores de, de Astosa y sí, sí. y demás, este, ya ahí se, se, se dejó de estar operativo y, y desde ese momento o tiempo después empezaron a hacer las negociaciones para reabrir, pero eh, digamos que Primero abrió, Estados, eh, primero abrió Canadá, después abrió Estados Unidos y no, nos faltaba México. Eh, la verdad que era una, eh, una una situación compleja porque, digamos, a igualdad de condiciones sanitarias debería abrirse antes, ¿no? Muy bien. Miguel, agradecemos el contacto, la información y si y querés agregar algún detalle más, por supuesto que te escuchamos. No, bueno, por supuesto que, que los tres frigoríficos que mencionaste están... Están en la lista de México y seguramente los eh, el sector comercial de cada uno de los frigoríficos ya está, ya está buscando clientes en México. Esto es eh, un mercado que para que se consolide van a va a pasar un, un tiempo. Nos pasó con Estados Unidos, que eh, se abrió y después llevó un par de años consolidar el mercado y empezar a tener que los privacíficos tengan clientes este, firmes y que empiecen a, a comprar, así que es, es una buena noticia, es uno de los mercados que nos faltaba eh, y seguramente es un mercado que pueda llegar a demandar eh, eh, cortes de, de alta calidad, así que eh, no, nosotros creemos que complementa mucho lo que, lo que va a Estados Unidos, así que... Eh, creemos que, que va a ser una, una buena noticia y va a consolidar un poco más la, la exportación de carne, de sobre todo los, los cortes de, de alta calidad que se destinan para exportación. ¿no? Gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias, te mando un saludo a vos y, y para todo el PAN.